con una compañera que, bueno, la semana pasada la habíamos anunciado y lamentablemente con un inconveniente no pudimos charlar con ella. Pero hoy sí, y hoy sí la tenemos en línea. Estoy hablando de Silvia Schechter, ella es psicóloga, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales, eh, es una militante feminista y ya la estoy saludando. Hola Silvia, buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? Me olvidé decir que sos escritora y que tenés un haber en, en cuanto a libros publicados, ¿verdad? Me, me había faltado ese detalle. Hola. Espera, un segundito. Voy a apagar esto. Sí, te esperamos. Sí, por favor, discúlpame. No, por favor. No, estaba mencionando, digo que también tenés en tu haber eh, varios libros publicados ya. Eh, no, como... no cuentes varios porque van a pensar que soy muy vieja <risa> no, no, no, no, no, eso no <risa> tiene nada no tiene nada que ver eh, Silvia, la idea un poco de esta entrevista es como lo hacemos con la mayoría de las entrevistas es este aprender, por supuesto, de las compañeras con las que charlamos y también reflexionar ¿no? un poco esa es en general la idea que tiene este programa Eh, reflexionar juntas sobre las problemáticas que nos atraviesan, ¿sí? en este caso que nos atraviesan por ser mujeres. Y la semana pasada, que fue justamente el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, eh, hacíamos un recorrido por los sucesivos acuerdos internacionales sobre trata y, y la explotación de, de personas justamente, Eh, por explotación sexual digo allá desde 1902 con el, con, hasta el convenio de las naciones unidas en 1949 que aún está vigente ese convenio para la represión de la trata de personas eh, con este que se instauró creo o se sí se habló o se empezó a hablar o se empezó a instaurar el paradigma abolicionista en nuestro país más de 100 años también de activismo abolicionista, eh desde tu mirada ¿cómo estás viendo hoy vos nuestro país mirando el sistema prostibulario? Bueno, primero quiero aclararte una dos cosas, una que no soy psicóloga sino que soy socióloga, ay sí perdón me equivoqué yo Lo eh cual, mi mirada va sí, sí, sí, sociológica sí, ¿no? sí, porque sí. tiene que ver con la mirada un no, poco. perfecto me equivoqué yo sos socióloga no, sí, no, no y soy es acá en segundo lugar digamos el la, El régimen abolicionista en sí. la Argentina se instala prácticamente en el 35, cuando uh -huh. se cierra, digamos, se deroga eh, la, la ley que reglamentaba claro eh, la, el sistema, digamos, el sistema prostibulario. Eh, el Allá reglamenta... después de, de, de Raquel Lieberman. Fue, bueno, Raquel Lieberman fue, creo, bastante a Sí. Y en realidad en 1913 se votó la ley 91-42, si mal no recuerdo, por el cual en realidad se suponía que se eh, de alguna manera se desarmaba el sistema prostibulario porque a partir de la ley 19, de 1913, y por eso se lo reconoce mucho Alfredo Palacio, claro, claro. era que prohibieron los prostíbulos Exacto. excepto que solo fueran de una persona entonces las organizaciones proxenetas lo que hicieron era dividir a las mujeres que explotaban y las ponían en pequeños departamentos de a uno con una supuesta cuidadora claro. este, o sea siguieron funcionando eh, de otro modo uh -huh. ¿sí? o sea se burlaron un poco de la ley porque supuestamente no había más proxenetas pero en realidad lo que habían hecho era esteaggiorseaggio o sea, eh, claro, ¿no? sí Y, y y yo siempre cuento una anécdota que en realidad mucha gente no le va a gustar, pero este Palacios eh, consideraba que no se podía abolir la prostitución. Él lo que quería era que no hubiera mujeres traficadas, en mm. ese momento se hablaba de tráfico, no de trata, claro. y que toda mujer que por su propio deseo, voluntad, ganas, etcétera quisiera ser prostituta, te podía hacerlo, porque si no el mundo sería un caos, como decía San Agustín, mm. este y los hombres se volverían locos. Eso claro. lo pensaba Palacio seriamente, en un concepto, digamos, que todavía persiste muy fuertemente, que es un concepto economicista de la prostitución, como si la prostitución fuera el producto de la miseria, de la pobreza, ¿no? Sí. Eh, argumento que realmente eh, yo rechazo profundamente, porque, rec no, porque desconoce que además de la explotación económica, La, la, el sistema prostibulario, el sistema proxeneta explota sexualmente a las mujeres claro. las explota sexual y económicamente Exacto. o sea, es un, un espacio donde se juntan dos, dos explotaciones digamos ¿no? Uh -huh, uh -huh. y Palacios decía, mientras exista el capitalismo no se va a poder suprimir la prostitución porque la prostitución es una institución capitalista y en eso también disiento con Palacios y por eso... El día en que todo el mundo lo honra a Palacios, yo no lo honro a Palacios. <risa> claro, porque de alguna bien. manera considero que es el responsable de esta idea que hoy vos me preguntaste el presente, como sí, veo el presente, sí, sí. una idea que se está afirmando cada vez más que lo malo de la prostitución es que sea una prostitución manejada por otros, ¿sí? que sea un sistema organizado, que sea... Eh, no importa si es uno que explota o es una organización enorme, sí. pero lo que no, no, esto no se tolera, no se acepta, es la explotación por otras personas, pero que si una persona quiere, de alguna manera, ¿no?, quiere que, eh, eh, como si la, la prostitución fuera alguien que una puede ejercer sola, ¿no?, si alguien quiere de algún ser prostituta, o como dicen, entre comillas digo yo, ejercer la prostitución, sí. eso está permitido. Entonces esto se reviste hoy de diferentes colores, ¿no? Se habla de la prostitución autónoma, uh -huh. de las mujeres que deciden libremente, de las mujeres que gozan y disfrutan con, sí. con la prostitución. Y... y muchas de las personas que defienden esta postura rechazan la supuesta la, la supuesta organización y sucede lo mismo que sucedió en 1913, digamos. Las organizaciones proxenetas son hoy cada vez son más grandes y más fuertes. Eh, no es que han desaparecido frente a una supuesta creciente prostitución de mujeres que autónomamente se manejan por sí mismas y deciden vender su sexo o su cuerpo, digamos, ¿no? Mm. Eh, es un argumento falaz, absolutamente falaz, porque cualquiera que da una vuelta por cualquier ciudad, por cualquier pueblo, por cualquier bueno barrio, se da cuenta que la prostitución es casi siempre organizada. Uh -huh. ¿Sí? Es cierto. Puede haber un pequeño, no sé, yo no me atrevo a decir qué porcentaje, digo, pero minimísimo de prostitución independiente. Sí. Pero es imposible en este mundo capitalista y cada vez más monopólico, este que este tipo sí, sí. De, de, de trabajo, yo no admito que sea un trabajo, pero quienes sí lo admiten, que haya un trabajo independiente con el sexo, con el cuerpo. Sí, ¿no? Es sí. capturado por las organizaciones que digo son muy poderosas uh -huh. y saben cómo aprovechar la vulnerabilidad de las mujeres y de otras personas, pero Total. fundamentalmente de las mujeres porque la prostitución es una institución básicamente basada en la explotación de mujeres en un 90% por sí, lo menos sí, ¿no? sí, claro, que sí, claro que sí y, y desde esta mirada y, y dentro de este contexto actual vos eh, pensás que hay políticas de Estado que desalienten el consumo y la explotación sexual mira hay políticas de Estado eh, siempre las hubo por la presencia o por la ausencia, digamos, pero de alguna man manera siempre hubo regulaciones ¿eh? y la provincia de La Pampa es muy famosa por los por los legajos policiales que siempre estuvieron más allá de la prohibición, este siempre la policía controló los prostíbulos Totalmente y tenía legajos sí. de las mujeres. Sí, sí. Hay un libro de, bueno, vos conocerás mejor que yo a las historiadoras de, sí, de la Universidad de sí, La Pampa, cual. que han documentado mucho sí, esa, es esa dimensión de, de, de, de la problemática. Sí, los prostíbulos eh, en, los, en los pueblos, sobre todo en, los, en las localidades más pequeñas. Mira, existen algunas regulaciones este, que van de la prohibición de anuncios comerciales, sí. que por supuesto se burlan, uh -huh. y... Supuestamente, digamos, yo creo que lo que hay que entender es qué, qué significa que Argentina es un país abolicionista, ¿no? Porque justamente el hecho de eh, rechazar una prostitución, la explotación de la prostitución ajena y aceptar la posibilidad de la prostitución autónoma es algo que abre a, a muchas cosas jorobadas, digamos, ¿no? Eh, Por un lado, bueno, algo dije, que es imposible que exista sí. prostitución autónoma de muy largo plazo, porque las organizaciones proxenetas suelen captar a las personas que, que están que están en, esa, en en este tipo de mundo. Y, y lo que ha agravado, lo que supuestamente, por un lado, trajo una mayor visibilidad de la problemática de la explotación sexual, fue... Eh, poner en escena el tema de la trata, ¿no? Mm. Entonces, hoy en día la gente visualiza la trata como un problema, sí. o sea, la prostitución ligada a la trata, la prostitución eh, que no está ligada a la trata es aceptable, la prostitución que está ligada a la trata es mala, mm. y es, eh, esto tiene que ver con algunas cuestiones que tienen que ver con el protocolo de Palermo del año 2000, y la separación en el Código Penal argentino, en, en hace unos 10 años, en que separó la explotación sexual y las distintas modalidades de la, de la explotación sexual, que están en el capítulo delitos contra la integridad sexual, separaron la trata y la pusieron en el capítulo contra los delitos contra la libertad. Como si la trata y la explotación pudieran separarse. Exacto. Porque... La trata no es una entelequia. La trata uh -huh. es la forma en que las organizaciones proxenetas reclutan a las mujeres para explotarlas. Exacto. Entonces no se puede separar el reclutamiento de la explotación. Se recluta para explotarlas. Uh -huh. Entonces se penaliza el reclutamiento, pero se admite que la, la, la prostitución es posible. Uh -huh. Y eso genera muchas confusiones, digamos. ¿no? Es. Que es sabiamente aprovechada claro. por quienes consideran que la prostitución está bien, que la prostitución es un trabajo como cualquiera y que por otra parte habría que reglamentarlo, regularlo, para que quienes trabajan en ese negocio pudieran tener mejores condiciones. Sí. Y acá quiero decirte algo que para mí es fundamental, digamos, ¿no? Como esto significa pensar que lo malo de la prostitución, más allá de lo malo es decir, que no se admite la prostitución relacionada con la trata, tampoco se admite la prostitución infantil, y tampoco se admite supuestamente la prostitución si hay violencia, ahora hay que probar la violencia, eh, en el fondo, digamos, es seguir sosteniendo una... con distintos argumentos a lo largo de la historia, que en realidad no son muy distintos, porque esto de la trata es viejo, desde 1900, desde principios de 1900, antes de la ley Palacios, ya se repudiaba la trata, es eh, hacer ese corte en que hay una prostitución buena y una prostitución mala, por un lado, y no ven que los, los, lo negativo, lo terrible, lo no sé, lo tremendo de la prostitución es la práctica prostitucional misma, yes. que no es otra cosa que una mujer esté sometida a ser usada sexualmente, una vez y otra vez, no sé, las veces que haya tipos en el prostíbulo, en la calle o en el espacio donde esté, todas las semanas, todos los meses, todo el año. Es decir, lo que hace, eh, lo que impacta negativamente en la salud, en la vida, en la integridad psíquica, en la, en la dignidad de una mujer prostituida, es la práctica prostibularia, no importa si lo hace en un lugar miserable o en un lugar de lujo sí, sí. no importa si lo hace en una cama con sábanas de seda o lo hace en cualquier lugar ¿Mm? lo que realmente tiene efectos negativos efectos tremendamente negativos en la vida de las, de las personas en la vida de las mujeres es la práctica prostituyente en sí misma que es el uso de una persona como si fuera un objeto el uso sexual de una persona como si fuera un objeto sexual si, sí, tal cual Eh, Silvia eh, pensar... me no, no, está perfecto te escuchaba con toda mi atención estaba pensando en todo esto que decías escuchándote y digo ¿por qué las organizaciones de derechos humanos no han tomado este tema en sus agendas o, salvo en unas ocasiones muy especiales pero digo, no lo, han, no lo han puesto en la agenda de los derechos humanos cuando sabemos que en estas prácticas ...están todos los derechos eh, vulnerados. No solo no, no, que en algunos casos la defienden... ...a la prostitución como amnistía internacional. ¿no? Cierto, es verdad. Sí. Este, mira, creo que se, que se juntan muchos muchas circunstancias... ...muchos factores, ¿no? Eh, por un lado hay eh, claramente muchos varones que son muy progresistas en muchos campos, sí. pero sin embargo en este terreno el progresismo se le quedó en un costado, sí. digamos, ¿no? O sea, son... Eh, el, el derecho al, al uso o, o el pensar no lo piensan como el uso de un objeto, lo piensan como que la sexualidad de las mujeres tiene que estar al servicio de los varones, sí. digamos. Sí. Hay distintas maneras de justificarlo, sí. pero una es como... Primero, no cuestionarlo, no cuestionarlo. Las mujeres bueno mejor que cobren que que no cobren digamos Eso, ¿no? porque por sí. ahí lo hacen a disgusto con sus novios, sus parejas, sus y maridos lo hacen gratis. y bueno por lo menos acá ganan plata, claro, claro. ese ese tipo sí. de argumentaciones estúpidas sí. este les sirve a muchos como justificativos, son diversos justificativos puramente machistas digamos ¿no? Sí sí. sí sí eh por otro lado digamos hay cuestiones si querés más este, más estructurales más fuertes que son hay mucho dinero en juego mm y eh, mucho financiamiento para pequeñas organizaciones que tienen financiamientos realmente extraordinarios para hacer lobby sobre eh, la bondad de la prostitución autónoma. Digamos, claro, ¿no? ahí entra el lobby proxeneta que, que se está incorporando en tantos lugares, ¿no? Y justamente, lo que, vos, lo que vos decías y digo, me, me hace entonces el ruido ahí con el lobby proxeneta. No, no, no te entendí. No, digo que justamente lo que vos mencionabas... ...que hay muchas organizaciones... Organi ...sí, pequeñas organizaciones... ...que están financiadas... ...financiadas... ...y digo, tiene que ver esto también... ...y ahí se me hizo el... ...el, el clip, digo, de escu cuando te escuchaba... ...pensando en el lobby Proxeneta... ...que es justamente esto que está financiado... ...muy financiado... ...y que está ingresando... ...en tantos lugares tan fuertemente... ...como por ejemplo en las universidades en los eh, establecimientos educativos, ¿no? Viene una movida muy fuerte desde ese lugar del reglamentarismo, me refiero, avalado por este lobby proxeneta, que también tiene que ver, digo, con la financiación que vos mencionabas de ciertas organizaciones. Sí, es financiación muy, muy importante. Claro. Digamos, fundaciones internacionales, hay la Open, Open Society Foundation de Soros, por ejemplo. Uh -huh. Esa financia millones, millones de dólares, ¿eh? organizaciones eh, relacionadas con la salud por ejemplo el fondo de lucha global contra el contra el sida sí. también hace financiamientos extraordinarios a las uh, los sindicatos digamos de mujeres prostituidas sí, sí. Eh, hay mucho financiamiento hay hay diversas fundaciones de distintos países no europeos estadounidenses eh, israelíes eh, hay mucho dinero y por otro lado en la universidad Digamos, es notable eh, cómo ha, eh, digamos, se ha instalado, mm. ¿no? Que ser progre, ser progresista es defender la prostitución autónoma. Sí. Y acá hay una falacia teórica, eh, que lo digo en, en términos muy sencillos, y es pensar que la prostitución es una forma de la sexualidad, como lo puede ser la homosexualidad, por ejemplo. Mm -hmm. La prostitución no es una forma de la sexualidad, la institución es esta institución patriarcal y capitalista, digamos. Sí, claro. Entonces, eh, no, no hay una explicación que tenga que ver con que hay personas que tienen una especie de deseo sexual exacerbado que las hace ponerse en una plaza pública, en un prostíbulo, en un espacio público, para que cualquiera haga lo que quiera con ellas. ¿Mm? Mm. Eh, digo, y en eso hay algunas muchas feministas, ¿eh? sí, este, algunas sí, sí. muy famosas, sí. profesoras universitarias que han publicado muchos libros sí. estadounidenses, sobre todo algunas, que han ya hace muchos años defendido o eh, explicado, digamos, la prostitución como una forma de la sexualidad. O sea, inscriben la prostitución en el campo de la sexualidad y se olvidan que también es explotación económica... ...es decir, lo contrario a lo que hacía Palacios... ...¿no? Sí. Este, entonces la defienden desde ese lado... ...y que desde ese lado... ...incluso Sana Foucault ...o a algunos este, así, intelectuales muy famosos... ...van a mostrar que la sexualidad no debe ser reprimida... ...que cualquiera hace lo que quiere con claro, su sexualidad... Sí, ...etcétera, sí, etcétera... Sí, sí. ...y se olvidan de esa dimensión organizada... ...que tiene el 98% de la prostitución... Mm -hmm. ¿no? Silvia... Sí, Eh, recordaba y, y además porque, porque lo tengo en mi poder ese libro que creo que escribiste en el 2011 Lugar Común, La Prostitución Ajá, sí. ¿dije bien la fecha? porque yo lo tengo hace mucho ese libro mira, fue publicado en el 2011 Ajá, lo escribiste antes por Eudeba pero fue trabajado... Fue un trabajo común con estudiantes de la facultad Que fueron los que hicieron básicamente las entrevistas Sí, sí, justamente Se hizo en el 2006-2007 Ah, mira En ese libro, como vos bien explicabas Se hizo se hicieron, a través de ese grupo de estudiantes que vos mencionaste Entrevistas a varones prostituyentes Sí ¿Qué, qué sensación te quedó a vos después de haber escrito eso De haber escuchado esos relatos? Mira, a mí me tocó analizar todas las entrevistas. Claro. Y al principio decía, ¿qué hago con esto? Ajá. Porque todos decían lo mismo. Sí, en resumidas ¿No? cuentas, sí. O sea, era casi una cosa, no sé, repetida. Por ejemplo, explicaciones explicaciones de los varones tienen una sexualidad imperiosa que la necesitan descargar, ¿no? Mm. Y como si las mujeres fueran una cloaca donde hay que ir a descargar, ¿no? Exacto. este O sea, un concepto de una sexualidad masculina muy mecánica, ¿no? Muy biologicistas, ¿no? Va, y muy falsa, porque ni siquiera la biología explicaría la sexualidad humana como la explican muchos muchas de las de los varones que viven en el mundo contemporáneo, sí, ¿no? Sí. Eh, por otra parte la falta de cuestionamiento, la falta de cuestionamiento a mí me sorprendió enormemente porque si bien ni Ahí entrevistados, la mayor parte eran, bueno, había de todo, grafistas, arquitectos, sí, médicos... Sí, sí. Todas las, las clases sociales, sí, todas las clases. ¿Eh? Todas las clases sociales, digo. Todas ninguna. las clases sociales, sí. con distint distintas edades, niveles sí. de formación. La mayor parte tenían pareja, además el prostíbulo iban por otros motivos, digamos, sí. no porque no pudieran tener relación, no pudieran contactarse con una mujer sino que justamente eh, eso no era lo importante. ¿no? Sí. Y, y lo, lo, lo que a mí me sorprendió es que todos sabían que las mujeres eran explotadas. Claro. Y lo describían, no sé si viste el libro, sí. hablaban de los guardias, de lugares con, con tipos armados, sí, sí, hablaban sí. del control que hace se ejerce sobre las mujeres, de las distintas maneras en que las chantajean, los distintos mecanismos, digamos, de sujeción. Sí, que usan las organizaciones porque las explotan, y lo sabían, sí. pero sin embargo eso no les importaba. No, no, absolutamente, sí. Y yo te digo, realmente, había gente que vos realmente le preguntás sobre otras cosas, y era gente así como, bueno, inteligente, uh -huh. muy avanzada en sus ideas, que no soporta las injusticias, pero esta no le tocaba absolutamente no le... naturalizada dentro de su, de su criterio y tiene... esto que nos pasa a las abolicionistas creo que todavía no nos hemos dado el, no nos hemos dado el debate concreto sobre penalizar o sancionar al prostituyente vos cuál es, cuál es tu opinión, mira este la penalización para mí es una estrategia válida pero no, no es la única, me parece que tiene que haber una política mucho más integral que incluya la penalización y la, la, la el, el, algún signo de que hay un, un una, una no tolerancia a la explotación. Bien, una sanción también... sería, ¿Sanción, ¿Eh? sanción o penalización de algo, algo digo, entre una sanción Mira, o una penalización. En primer lugar te digo, incluso en los países como Suecia que sí, fue sí. el primer país que estableció una penalización a los que a los que pagan por sexo, la penalización era mínima, claro. prácticamente era una multa. Mm. Y si había reincidencia era una pena mínima de Es decir, era simbólico, más que claro, nada. Claro, pero va acompañada de otras medidas. Pero sino... va acompañada, claro, en Suecia, sí. por ejemplo, fue acompañada de un despliegue claro. de estrategias, una dirigidas a las propias mujeres prostituidas para darle alternativas, claro. sistemas, digamos, para eh, de ingreso al, al, al sistema laboral este, no, f formal, ¿no? ilegal, eh, eh, políticas, digamos, también incluso eh, les ofrecían a los que pagaban por sexo, les ofrecían eh, de, de, de apoyo, apoyo psicológico o grupos para trabajar la problemática, eh, bueno, eh, la, la persecución a los tratados, a los proxenetas, o sea, toda una, es decir, una, una política que tiene que abarcar las distintas dimensiones de ese... De, ese, de la organización prostibularia que es muy compleja, ¿Sí? que está motivada por los que pagan, pero que a su vez tiene toda una parafernalia claro. impresionante, porque la, la organización proxeneta consume de todo, desde publicidad hasta, bueno, tintorerías para el lavado de sábanas y claro. consumo de sí, bebidas sí, y, sí. Y, y los videos porno, y, es decir, toda una serie de industrias, negocios, etcétera, que que son parte, claro. digamos que secundaria, complementaria, como quiera, pero mucha gente vive de la prostitución ajena, no solamente proxeneta. Tremendo presentar pensarlo así, ¿no? Pero es así, sin duda que es así. Eh, no es fácil, <ríe> no es fácil esta, esta militancia abolicionista, y sobre todo que hay algunas este, bueno, estas controversias que sean, que sean este impuesto en estos últimos tiempos con, con el accionar muy fuerte del reglamentarismo y, y yo miraba sí, tu pero libro. bueno, tiene apoyo tiene claro, apoyo muy ¿sí? fuerte, tiene apoyo económico, sí, hacen sí, sí. lobby sí, sí, pagan total. este, eh, hacen publicidad, hacen mm. videos, y además han capturado un tipo de, de personajes, digamos en el mundo académico que, bueno, a mí no deja de sorprenderme, ¿no? Porque... Eh, se da en una la bastante curiosa que tiene que ver con esto de la aceptación de las sexualidades diferentes, ¿no? y meter la prostitución en la misma bolsa y de ninguna manera es lo mismo que eh, estas de sexualidades reprimidas que hoy aparecen, etcétera toda la cosa trans, eh, homosexual no es nuevo, pero que siempre existió, pero que meten la prostitución en esa misma bolsa. Mm. Y la prostitución no está en la misma bolsa de la sexualidad. Yo Clarísimo. creo que esto es un argumento de base muy muy importante y que hay que tenerlo claro, ¿no? Sí, sí, está, lo, lo has dicho muy claramente. Pero al defender, pareciera que defender formas de sexualidad que han sido condenadas o reprimidas o de alguna manera este, como por la, estigmatizadas por la sociedad... Es como, tenemos que sacar también la, proti la prostitución del estigma, ¿no? Sí. Como si fuera lo mismo. Claro. Con lo por que... ahí, porque pues, vos vas a ver que en, en, en los grupos así, sobre todo que defienden las distintas modalidades, las distintas formas de sexualidad, uh -huh. que siempre han existido, pero que hoy tienen además una visibilidad política, meten la prostitución ahí adentro, ¿no? Claro. Pero bueno, eso está hecho, como vos bien decís, eh, para generar la confusión perfecta que que viene como anillo al dedo para estos estos sectores que defienden el reglamentarismo. Y yo, para terminar, Silvia, eh, te voy a hacer una pregunta que vos te haces en ese libro, en ese libro del que estábamos hablando recién, Lugar Común, la prostitución, sí. que lo escribiste allá hace unos cuantos años, pero ahí vos preguntás si no ha llegado el momento de pensar en una cultura sin prostitución hoy después de estos años que han pasado desde que escribiste el libro te haces esa misma pregunta y qué te respondes yo sigo pensando que es posible mm. <ríe> si no no estaría trabajando como trabajo <ríe> la verdad que sí creo que es posible y de alguna manera por más que hay mucho barullo mucha confusión en algún momento creo que este, eh, este hay momentos siempre de confusión eh, que las discusiones, los debates sirven para que la gente empiece a pensar, a reflexionar, a darse cuenta, a, a ver un aspecto que nunca vio. Me parece que en estos cambios, yo por lo menos en mi pequeña experiencia, que, es decir, eh, primero que tuve muchos años en el ámbito universitario, fui docente universitaria muchos años, yo por lo menos me siento contenta porque he visto como a lo largo de los años... Unos cuantos cientos de estudiantes se volvi se volvieron abolicionistas. Bueno, eh, bien. Y lo he visto que llegaban sin saber sin saber ni qué preguntas hacerse sobre el tema, porque era un tema, y vos pensás, hace 15 años para atrás nomás. Claro, porque, claro. Eh, porque yo empecé a trabajar este tema hace 15, 20 años en la universidad. En ese momento no estaba en el debate público. Y la gente prostitución, medio como... No sabía, digamos, ¿qué tengo que ver yo con eso? ¿No? Yo empezaba las clases diciendo qué contacto tienen con el mundo prostibulario y todo el mundo decía ninguno. Claro. Y después de un ratito decían, ah mira. Ah sí. Mi tía vende ropa en un prostíbulo. Mira. Ah, mi papá va al prostíbulo. Ah, también un prostíbulo. O sea, sí, todo sí. el mundo había tenido algún contacto. Claro que sí, sí claro que sí. Es cierto. Y... Y yo decía, den la vuelta a la manzana, porque a, la, a, a dos cuadras, a dos manzanas de la universidad había dos, tres prostíbulos bien visibles, ¿no? Y decía, den una vuelta por acá y van a ver. Ahí está. Además esa calle, la calle donde estaba mi facultad, era una calle de prostitución, digamos, a la noche, ¿no? Claro. Entonces decía, bueno, a las 10 de la noche vengan a ver, ¿no? Clarísimo. Ahí estaba, a la vista de todo el mundo y por ahí, este... Pero no lo ignorado, ven, o no lo ven o no lo querían ver también como sucede muchas veces. mirás para el otro lado. Claro, miramos para el costado así no me pongo a pensar en esto. Silvia Dexter. Ha sido un placer charlar contigo eh, seguramente vamos a repetir esta charla porque nos ayuda a pensar y bueno. a reflexionar y también a aprender como dije al principio de la charla. Así no, que pero bueno, pero quiero, re quiero recordar de la primer provincia que sacó una un decreto Municipal, la ordenanza cerró municipal. Cerró los prostíbulos. Sí, creo, Parece que fueron un ejemplo. 2009 para allá con la compañera Mónica Molina. Con Mónica Molina, siempre querida compañera y precursora de todo aquello, claro que sí. Eh, Silvia, ha sido un placer, como te dije, eh, desde aquí de La Pampa te mandamos un saludo muy fuerte y, y un muchas Bueno, gracias. un saludo para, para ustedes también, un abrazo para, para todas las abolicionistas. Somos muchas acá, eh, sí, Sí sí sí. sí, sí, sí, está Así está bueno el movimiento abolicionista en La Pampa, por lo menos. Adelante, eh, cuando pase la pandemia me lo voy a visitar. Claro que sí, te estaremos esperando, y ojalá sea pronto. <risa> sí. Hasta pronto, bueno. Silvia Chester, gracias. Silvia Chester la presenté como psicóloga y en realidad, en realidad socióloga.